La tenemos en línea ya. Está en línea eh, Vanessa Furriol. Vanessa Vane Furriol. Vane es eh, Profesor. profesora de Historia uh -huh. de Enseñanza Media. En este caso la convocamos para que nos cuente sobre una invitación que recibió el grupo la Grupa Proyecto Obrante que son Mariela González, Ana Paula Dinardo y Florencia Pumilla es. que en el año 2020 presentaron una muestra que se llamó La Huelga Salinera y las Mujeres. Uh -huh. En esa muestra... Justamente, de casualidad, justo yo participo eh, con, con unas fotos, fotografías sí. y, y Vanessa, que está en línea, ahora nos va a contar todo ella, eh, como una consigna para el colegio, para sus alumnas y alumnos, eh, pidió que la muestra que fue montada en el CMC en el Centro Cultural Centro Cultural de, Municipal de Cultura eh, sea llevada al colegio, bien. lo cual nos pareció Fantástico. maravilloso porque enseñar historia de esa manera y bueno, historia, ¿no? Así que la sí. vamos saludando a Vanesa. Salada, saludamos Vanessa Furriol. Buenas tardes, gracias por darnos unos minutos aquí con tu tiempo, mujer. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. No, por favor, un placer, un placer. Este, bien, eh, contenta porque, bueno, que se conozca la forma de trabajar que tenemos con los adultos, uh -huh. así que eso era lo que más me gustaba de la entrevista, ¿no? Que podamos dar a conocer la forma en que estamos trabajando Genial. actualmente. ¿Querés contarnos un poquito, profe, de la Jack Guiñazú, verdad? Sí, bueno, yo hace años, ya que trabajo en ese colegio, este nosotros con adultos, Eh, no trabajamos de la misma manera que trabajamos en el secundario con adolescentes, sí. sino que eh, a, a, apuntamos más a que el adulto desarrolle sus capacidades. Uh -huh. eh, entonces armamos secuencias con situaciones problemáticas. En este caso, la, la muestra fotográfica de Anabela iba a ser el cierre de una secuencia a la cual nosotros eh, denominamos o en la cual trabajamos la relación entre la dictadura, eh, eh, el empleo, el capital, es decir, el, la relación entre el capital, el trabajo y el Estado. Uh -huh. Entonces siempre buscamos alguna referencia para que sea más eh, que le llegue más al adulto sobre cosas que han pasado en nuestra provincia. En este caso tomamos como referencia la huelga salinera, de 1971-72, una huelga que se conoce como la más larga de la provincia de La Pampa. Eh, entonces, en este contexto es que invitamos a Anabela para que llegue sus fotos y y bueno y a las integrantes del proyecto obrante para después pasar unos videos y poder este hacer alguna charla, debate con los alumnos. Bueno, Vane, me parece eh, maravilloso que esta conexión entre cuestiones conceptuales, como estás diciendo, la dictadura, ¿no? que muchas veces eh, se siente como alejada del de pasado por ahí, en el caso de adultas y adultos no tanto, porque por una cuestión generacional no, pero muchas veces me parece que enseñar historia tiene esta cuestión del alejamiento del presente y me parece muy muy bueno y también el digo lo tradicional es leer textos, Entonces me pareció interesante que convoques a Proyecto Obrante porque, digo, esto tiene una intervención artística también, ¿no? Y no sé si ya les comentaste al alumnado o no y qué recepción tuvo la idea. En realidad sí, porque venimos trabajando con varios proyectos. Nosotros igual como parte de la secuencia vamos a, a trabajar este jueves eh, específicamente qué fue la huelga salinera el 71-72, en qué contexto se daba esa huelga, es decir, un contexto de dictadura contra el régimen de la NUCE. Este, la huelga se da entre, el 71, entre octubre del 71 y febrero del 72, y bueno, es en Salinas Grandes, próxima a la localidad de Macachín, eh, y una huelga que fue muy particular porque contó con el acompañamiento de... Eh, la mayoría de los militantes populares, de los partidos de izquierda, y, y bueno, igualmente eh, nos faltaba, y por eso también convocamos eh, el proyecto de ustedes, eh, la visión de género en todo esto, es decir, que tratamos siempre de, de ver todos los, los puntos de vista desde el cual eh, se trató la huelga, ¿no? La huelga fue contra una empresa salinera, que era la, la, la compañía Siva, se llamaba, Eh, y era una medida de fuerza porque porque se iban a realizar importantes de, de descuentos a los trabajadores, descuentos acordados con la empresa, y que en ese momento no tenían representación re, eh, legal. Es decir, lo mismo de siempre, que se repiten casi todos los hechos de nuestra Argentina, es decir, el aumento de sueldo, y en este caso también, por ejemplo, el descuento por el alquiler de las viviendas de la que eran propietarias de eh, la misma empresa. ¿Por ¿no cierto? Entonces traemos a colación esa huelga para cerrar siempre con ejemplo el, el eje y la situación problemática que planteamos, es decir, por qué en este caso el Estado favorece el capital y no al trabajador, ¿no? Siendo que los trabajadores son mayoría. Bueno, yo yo querido, antes de ¿sabes? hacerte la próxima pregunta, eh, quería comentar ah, un sí. poco que... Eh, así te contextualzó eh, dentro de las salinas había como un pueblo ahí eran 150 familias entre 500 y 600 personas tenían eh, una pequeña un pequeño mercado tenían escuela digo se había la misma empresa les había proveído las viviendas y habían hecho una verdadera comunidad eso es interesante porque después resistieron y resistieron con ayuda como dijo Vanessa de las militantes y los militantes populares, sobre todo Proyecto Durante presenta los testimonios de las mujeres. Justamente yo, perdona Ana. Sí. Eh, haciendo mención a lo que destacaba también en algún momento Vanessa cuando dijo que poner la mirada de género sobre esta cuestión, digo la importancia que tuvieron las mujeres en el en esa en esa huelga Salinera, eh, ¿cómo lo cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo planteás ante el alumnado? Porque fueron de vital importancia las mujeres en esa huelga, sosteniendo la huelga, digo. Sí, nosotros eh, trabajamos siempre la cuestión de género. Eh, otros años hemos tomado eh, el, el género como eje para todos los trabajos, uh -huh. siempre poniendo ejemplos de, de la actuación de las mujeres. Este año tenemos como eje el trabajo. Ajá. Uh -huh. eh, este eh, se va to todo el tiempo mechando, es decir, que ya no se toma la cuestión de género como un contenido específico a dar, o, o como la ESI en el secundario, algo específico, sino que ya está incorporado bien. a cada una de las cosas que hacemos. No, no tratamos ningún tema que no sea siempre eh, con la visión de género. Perfecto. Entonces, este el alumnado lo toma muy bien, porque... Eh, no todos los eh, alumnos y alumnas de, del colegio son gente grande, grande también hay jóvenes claro. que se incorporan, claro. entonces este es muy linda la, la interacción que se arma en el aula con las opiniones que tiene la gente más grande y claro. los más jóvenes sobre un mismo tema. Uh -huh. En este caso en específico siempre, eh, que estamos trabajando esta secuencia marcamos bien lo que sería la diferencia entre entre el trabajo y el empleo, ¿no es uh -huh, cierto? Uh -huh. Entonces, en la cuestión de qué es el trabajo y con la cantidad de horas y la cantidad de trabajos que realizan las mujeres, que no son remunerados, ¿sí? Con lo que sería el empleo formal y por el cual le pagan. Entonces, este sí, siempre tenemos este, muchísima participación de los estudiantes en este caso. Eh, ellos encantados, bueno, están ansiosos, esperando. Eh, nosotros sí vamos a trabajar la parte histórica, una clase antes, como para que ellos puedan disfrutar más el debate o puedan intervenir más, que se sientan con herramientas como para poder comprender lo que están viendo. Además, este... Lo importante es que va a estar an vela que es eh, la, la que produce las fotos así que ellos van a poder preguntarle interactuar sí. este, pero siempre que se trabaja con ejemplos concretos en este caso ejemplos de la provincia es un motivo muchísimo a los estudiantes a que a, a tratar de aprender por otros métodos que no sea el tradicional en historia no porque historia siempre es la, como la materia aburrida, la materia que todos saben que hay que leer y contestar preguntas. Bueno, nosotros trabajamos totalmente diferente en ese sentido. Siempre partimos de situaciones problemáticas que el alumno va a ir recibiendo a medida que avanzamos. Sí, sí. En este caso, bueno, por eso planteamos un eje de trabajo, pero ya tenemos la cuestión de género totalmente incorporada. Creo que la mayoría de los docentes tenemos la cuestión de género incorporada. Así que no es que la, la um, planteamos como algo aparte, sino que siempre está este eh, es transversal a todos los ejes. Vane, yo te quería hacer una pregunta porque nombraste sí. mucho la participación de alumnas y alumnos. y Quería saber si conocían la huelga salinera o si les resonaba de algún modo no, este hecho histórico no, pampeano. En realidad, exacto, en realidad no la conocían, no, no la conocían, no, no. Eh, hay muchísimos eh, hechos o sucesos propios de la pampa que ellos no conocían así que este nada lo reciben súper bien y con mucho asombro este pero siempre buscamos ejemplos de, de la pampa para trabajar sí es curioso también porque es la huelga no más grande más larga de la pampa del país y sí, también es, es interesante poner en agenda y poner sobre la mesa cómo está circulando Cómo circula la No sé si llamar la información Sino la construcción, el saber histórico De nuestro lugar eh, En los currículums ¿no? Porque eh, claro. Es un hecho que no conoce La mayoría de las personas Y, y fue un hecho en su momento relevante Así que por claro. eso era la pregunta Y, y bueno y qué, y ¿Qué qué preguntas hacían? O, o ¿Qué inquietudes tenían? También un poco saber eso ¿No? Sí, en realidad eso lo, lo vamos a trabajar recién eh, esta semana, como para que ellos tengan el tema bien fortalecido para el otro jueves 25, que es el Día de la Muestra. Y además quería decirte que también invitamos a otros colegios nocturnos a ver el, el, la muestra y a poder participar de la charla-debate con una idea de, de poder integrar los colegios nocturnos este en actividades que a lo mejor lo, los colegios diurnos tienen más accesos y nosotros por el horario siempre nos vemos restringidos. Entonces, este a partir de ahora, y además que se viene la, lo que en adultos llamamos la semana del adulto en septiembre, vamos eh, ampliando y trabajando con proyectos y a, y a su vez vamos invitando a todas las escuelas a que, que nos visiten que, que los estudiantes conozcan, bueno, el Colegio Guiñazú no solamente tiene el secundario presencial, sino que tiene m, distancia, es decir, y también están invitados eh, los alumnos que hacen el secundario a distancia, ¿sí? Uh -huh. Como también tiene extensiones áulicas y lo que tratamos de hacer es que el alumno se acerque a la escuela y que participe de cada una de las actividades que tenemos planificada para esta semana. Este, pero lo reciben muy bien, lo reciben muy bien y sale de lo común. Además, tenemos que tener en cuenta que el adulto llega al, al colegio cansado eh, porque trabajó todo el día este y que hay que presentar propuestas que sean dinámicas y que sean interesantes como para man, mantener la motivación, ¿no es cierto? Y la atención, sobre todo. Sí, Vanesa... Y la atención, exactamente. Sí. Vanessa... Eh... Sí. ¿Qué matrícula tiene el Colegio Guiñazú en cuanto a adultas y adultos? Bueno, el Colegio Guiñazú es el que más matrícula tiene. Justamente tuvimos jornada institucional el viernes. Uh -huh. Y sí, eh, por año son más de 200 en presencial. Ah. Más de 200 alumnos inscritos. A veces no todos se mantienen. Claro. Porque los alumnos tienen la particularidad de que a lo mejor... este Eh, consigue algún trabajo de noche o le rotan o le cambian el turno de trabajo y no puede asistir pero en sí la, la, el currículum es bastante flexible claro. a todos se los espera, se los acompaña y al trabajar por capacidades a lo mejor el alumno pierde un mes de clase pero cuando vuelve Eh, se incorpora a una nueva actividad y puede demostrar las capacidades que trabajó anteriormente, las puede demostrar ahora. Es decir que se adapta bastante a todas las particularidades que tiene la gente grande. ¿no? Claro, claro, perfecto. Bueno, Vanessa, la verdad que una entrevista muy enriquecedora, sobre todo porque el alumnado... De escuelas nocturnas no es un tema muy abordado, claro. así que es interesante, interesante. ver cómo trabajan, cómo, cómo es ese territorio de la comunidad de la escuela de adultos y adultas. Claro. Entonces, ¿repetimos, Vanessa, cuándo es la actividad, el día 25? La, la muestra es sí. el jueves 25 sí. de agosto, sí. eh, a partir de las 20 horas, uh -huh. eh, y va a durar toda la jornada. Y tenemos eso el horario es de 20 a 12 de la noche ah, para lo cual también reiteramos la invitación a todos los colegios nocturnos que quieran pasar verla participar de la charla de debate o vamos a proyectar los videos que tienen las chicas con los testimonios de mujeres que participaron en este en la huelga este y no solamente este proyecto sino que también Eh, estamos armando un recorrido histórico para la Semana del Adulto en, en horario nocturno, es decir, que vamos a hacer una caminata Ajá. por Santa Rosa, por los lugares más emblemáticos, contando su historia. Eh, y también con la idea de integrar a todos los colegios, es decir, empezar a hacer actividades que, que no se hacían antes, más que todo por el horario. Claro. Así que bueno. Bueno, este, buenísimo. Muy interesante. Bueno, bueno, sí. Gracias por todo, por la información y por compartir. No, gracias a ustedes por el espacio y poder contarles lo, lo que hacemos y lo que trabajamos en conjunto. Gracias. Siempre en conjunto todos los profesores. Gracias. Gracias, Vanessa. Gracias, bueno. Vanessa hasta, no, pronto. Hasta, hasta pronto. Hasta luego.